Hola, hola, hola. ¿Qué tal? 24 de diciembre de 2015. Previa nochebuena. Previa navidad. Momentos... De encuentro, de familias, de festejos De recuerdos De los que no están De extrañezas De los que están lejos De extrañezas De los que están cerca y pareciera que están tan lejos Es la Navidad, es el, el milagro de la cristiandad, es el milagro de la vida venciendo la muerte. Hace poquito quienes profesan la religión judía conmemoraron la fiesta de Hanukkah que tiene otro condimento, que es el condimento de también el milagro de la luz sobre la oscuridad. El milagro de un pueblo resistiendo a quienes querían cambiarle su cultura, su religión, para imponerle otra. Y Hanukkah es la fiesta, es la conmemoración de una resistencia milagrosa y del triunfo de una luz que no se apagó que se mantuvo viva hasta que se pudo empatar y la cristiandad en Navidad También nos muestra el triunfo de la vida en la resurrección sobre sobre la muerte, la natividad, la llegada, la esperanza, la fe. Pero más allá de eso, la vida sigue. En este país, en nuestro país, en nuestra patria, Pareciera que estamos sumidos en una en un lapso de violencia. Violencia institucional, violencia económica, violencia represiva, física. La prepotencia del Estado. La prepotencia de la revancha. Esto no es nuevo, ya lo habíamos anticipado. Mientras el gobierno actual se muestra... ...dialoguista, ameno, apolítico, eficiente, civilizado... Tiene un ejército de carniceros afilando los cuchillos. Y no lo dudemos, ellos no dudan. Ahora, un gobierno que se inicia quebrando el orden constitucional, quebrando la coherencia jurídica de una nación, Iniciando un lapso, un limbo de mandato entre la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el aún no asumido en aquel momento Presidente Mauricio Macri, un Presidente cautelar. Un Presidente que tuvo toda la potestad completa que le otorga la Constitución Nacional a un Presidente. Todos los resortes administrativos, ejecutivos del Estado en manos de una persona que no fue votada que no fue elegida que fue impuesta en un concierto de cuatro personas un presidente por asumir un fiscal lábil una jueza que livianamente, sin pensar o cautelar el fondo de la cuestión, acorta un mandato presidencial constitucional. Y no nos espantó, no nos espantó ni a lo que no lo votamos, lo suficiente, ni espantó a quienes lo votaron, entre los cuales debe haber millones de demócratas de personas que quieren la civilización de una forma ordenada y con el respeto de las instituciones, los reglamentos y las leyes, que eso es lo que pedían, eso clamaban. El gobierno CAE era déspota, dictatorial, avasallante, prepotente. Y ahora, en menos de un mes, un gobierno que se inicia quebrando el orden constitucional, imponiendo en un concierto a puertas cerradas, aunque a la vista de todos, un presidente cautelar, impone por decreto dos jueces de la Corte. Impone por decreto una intervención a dos organismos, producto de, un, de una ley, de una ley, consensuada y votada, legítima y en funcionamiento. Y por medio de un escrito, aduciendo argumentalmente que quienes ejercen la dirección del AFSCA son militantes políticos. Y no duda en poner a un tal señor Garzón, ex legislador del pro del anillo íntimo del jefe de gabinete actual el señor Peña quien en su página de Facebook no dudó en decir las peores barbaridades de la presidenta de la ex presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner que se despachó salvajemente haciendo uso y abuso no hablemos ya de la libertad de expresión, porque eso, eso ya es un bien, creo, creo, que conseguido. Sino ofendiendo la moral de quienes, eh, sí, acordamos con Cristina Fernández de Kirchner. Un violento que, aduciendo que desplaza a un militante, se impone como tirano por bajo la ley el decreto número 13, que es la ley de ministerios. Eso es lo que tenemos. ¿A dónde nos quieren empujar? La muestra que hicieron eh, en la represión a los obreros de Cresta Roja en el día de ayer en esa isa Tiraron a la calle una cantidad desproporcionada de fuerzas de seguridad. Hicieron un despliegue de armamento de choque de última generación y eso hay que agradecérselo a Bernie también, de paso cañazo gracias Bernie gente con balazos de goma y todo en nombre del orden, está bien no era que íbamos a tener negociadores para que descomprimieran los conflictos mientras tanto se esconde bajo alfombra la muerte de 43 gendarmes y veamos acá Otra aparente contradicción. Cómo de golpe me preocupa que hayan muerto 43 jóvenes. Que sin tener uso de su voluntad al estar dentro de un cuerpo de seguridad, tuvieron que obedecer una orden irracional. Contraria a la buen, al buen funcionamiento de las instituciones y contraria a los protocolos. Y terminan muriendo por una mentira, por la mentira ...del gobernador de Jujuy... ...que convocó de emergencia... ...con la sola razón de disciplinar a la Tupac... ...porque si no la paraban ahora, no la paraban más. Los medios de comunicación... ...propios, extraños, alternativos u oficiales... ...de ese tema no se habla. Hay un prejuicio entre los sectores más progresistas. Hablar de cuerpos de seguridad. Pero saquémosle el uniforme, son seres humanos. Y son seres humanos que dejaron un vacío por la mala praxis política de este gobierno que, como dijo, es el cambio. Y bueno, esto es Paraguay Vive. Estamos en el capítulo 38. Soy Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de este espacio. Y, y como decimos, estos espacios sin tiempo, estos espacios de hitos, porque esto también va a pasar. Porque pasaron las catacumbas, pasaron los canallas, pasaron los miserables, pasaron los buenos momentos, pasaron los momentos de conquistas que nunca soñamos. Y estas, como decíamos anticipadamente, mucho antes de las elecciones, viene la prueba de fuego. O esto queda fijo como conquista popular y que no se va a poder arrebatar o quedó solamente como un intento. Bueno, y como siempre decimos, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncia de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Salimos los jueves de 19 a 20 en vivo. Estamos transmitiendo desde el estudio de la retaguardia, el estudio Víctor Basterra, hoy con el lujo de ser operados profesionalmente por el dueño de casa, don Fernando Tevele, gracias Fer, gracias la retaguardia. Gracias. Es una gran familia, yo les cuento. Esto es un lugar muy cálido, esto es este es un, un lugar eh, que hace bien al espíritu también. este que Decíamos, vamos los jueves de 19 a 20, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10 y los martes nos hacen un regalito y vamos dos veces al día, a las 14 y a las 22. Y sin más, como nuestro eje es Paraguay, y en Paraguay están pasando muchas cosas porque como dice nuestro título, Paraguay vive y vibra. Y les puedo asegurar, compañeros, que si el pueblo paraguayo nos da la lección de resistencia, organización y unidad, tenemos esperanza de parar esta contraofensiva neoliberal. Y vamos a ir con, con el institucional de Curuguay Tira. Yeah, that's yeah. yeah. it. siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores, y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Luis Paredes, De Los Santos Agüero, Francisco Ayala, Delfín Duarte, Abelino Espínola, Andrés Riveros, Ricardo Frutos, Luis Paredes, Luciano Ortega, Arnaldo Ruiz Díaz, Adolfo Castro Vidal Vega. Ellos no van a estar esta Navidad ellos eran campesinos, trabajadores que cayeron en esos instantes que escuchamos son historias seis policías también fueron masacrados no por los campesinos esto fue una celada esto fue una emboscada planeada el primero en caer muerto es el comisario Lobera... ...que casualmente, entre comillas... ...tenía discusiones... ...serias... ...con su propia fuerza... ...y es la Navidad... ...y es la Navidad y, y los sobrevivientes que en esta injusticia a la cual nos tiene acostumbrado, acostumbrados Paraguay, son los únicos culpables, los únicos que están sentados en el banquillo de los acusados afrontando condenas de más de 35 años, siendo víctimas. Donde no explica la justicia que lo lleva a juicio, quién mató a los campesinos. Porque si los campesinos están presos por la matanza, los campesinos mataron a los campesinos. Y esto se viene prolongando durante mucho tiempo. Y tenemos que, que decir la verdad, la intervención de, de, la, de la Iglesia, especialmente de, del grupo de los jesuitas, está haciendo que esta gente todavía no esté condenada y todavía tenga un poquito de esperanza de que esto se dé vuelta. Y bueno, y ellos nos mandan un mensaje, Navidad sin presas y sin presos políticos... Eh, hoy, 24 de diciembre, desde las 11 de la mañana, se está realizando un encuentro de solidaridad con las presas y presos políticos de Curuguaytí en el albergue Virgen de la Merced, donde guardan prisión domiciliaria todos menos Rubén Villalba. El encuentro iniciará se inició con una misa en Guaraní encabezada por el país Alberto Luna, provincial de los jesuitas, Luego se compartió un brindis, información y debate sobre el estado de la causa, el juicio y los desafíos para lograr la libertad de los compañeros campesinos injustamente presos. Es la cuarta Navidad que pasan encerrados injustamente por la voluntad criminal de los poderosos. Eh, ellos convocaron a que la gente se encuentre ahí, que lleven alguna comidita para compartir y, si es posible, alimentos no perecederos para que queden para los compañeros. Y el mensaje termina despidiendo una Navidad sin presos políticos eh, y si uno de los nuestros está encerrado, estamos todos encerrados. Y acá en Argentina pasa lo mismo. Eh, y decíamos que la situación del juicio nos lleva a que... Mmm, los compañeros de Curuguaytí eh, apoyaron desde su encierro fervientemente la huelga general que se llevó a cabo entre los días 21 y 22 pasados, esto es ayer y antes de ayer, con un éxito no tanto en lo que hace a, a lo que va a medir la derecha y lo que va a medir el gobierno de Cartes, diciendo diciéndonos no, algunos servicios funcionarios, sino la organización... La fuerza que tuvo esta huelga general en Paraguay, les repito, nos da esperanzas también acá en Argentina. Eh, y sin más, porque me parece que me excedí demasiado con la reflexión inicial, vamos con Yayó Eká, Yayó Topá, la campaña en búsqueda de las muestras de ADN para identificar a nuestros desaparecidos en Paraguay y en todo el continente americano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 Puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e infórmate La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK. Yayo Topajawa. la campaña Ya Yo Galla Yo Topá pretende crear un banco de datos genéticos para identificar los restos de las personas desaparecidas durante la dictadura estronista. En ese sentido instan a los familiares de víctimas a donar una muestra de sangre. Hasta el momento, la cifra de desaparecidos entre 1954 y 1989 sigue en 400 personas. Actualmente, organizaciones de Paraguay y Argentina trabajan para la identificación de 34 esqueletos recuperados en excavaciones que pertenecerían a personas detenidas y ejecutadas extrajudicialmente durante la dictadura, según explicó Rogelio Goiburú, coordinador de la búsqueda de restos de los compatriotas desaparecidos, el lanzamiento de la campaña tiene el objetivo de crear un banco de datos genéticos para poder lograr la identificación. Hemos logrado nuevamente, porque teníamos 80 muestras, aumentar y estamos en 115 muestras. Y tenemos el compromiso de entregar 200 a fines de este mes. Por eso es que estamos este eh, informando a la población a través de ustedes para que todos aquellos compatriotas que tengan familiares de desaparecidos se acerquen y donen una muestra de su sangre para poder este, hacer el banco genético. Nosotros hemos contactado personalmente con muchos familiares, pero desde luego que hay otros que viven lejos de, de, de Asunción, en el interior de nuestro país, y va a ser más fácil llegar a ellos a través de ustedes, a través de la prensa, tanto de la televisión como de la prensa escrita y la radio la campaña nacional emprendida para identificar a los desaparecidos se denomina Yayo Jeka Yayotopá. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 0986 48 38 79. Así es, seguimos buscando y los vamos a encontrar hasta que no aparezca el último Esto no termina eh, Y como nos quedamos cortos con el tiempo Vamos a pasar un poquitito Aunque sea para descargar De la marcha de la bronca Un chiquitito, aunque sea Un poquitín Bronca, <música> bronca cuando ríe insatisfecho Para haber comprado sus dedos. La luz del día ah, sí, Saca bueno, la grabación. su hipocresía Vamos en veinticinco minutos Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta general que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor con el A de Espada no Matan con descaro Pero nunca Nada queda claro Nunca porque Roba el asaltante Pero también Roba el comerciante Nunca porque Está prohibido todo Hasta lo que haré De cualquier modo Nunca porque No se paga fianza Si no se encarcelan La esperanza y dividido en dos culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación ronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en V. Bronca que tan tienes esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Marcha. Marcha. Uh. Sí, ¿no? Mejor mejor la poesía, mejor la canción, mejor el rock Mejor, ¿no? Mejor, mejor. Por ahora vamos así Bueno, y les cuento una cosa para que sepamos todos Que tenemos esperanzas Tenemos vida Paraguay vive Paraguay eh, Protagonizó un hecho histórico inédito una huelga general de 48 horas una huelga general que consiguió unir a los sectores más vulnerables del pueblo paraguayo y los más resistentes fue un éxito un éxito de convocatoria, fue un éxito de organización, cosa que acá en Argentina tenemos que aprender. Yo siempre les decía, y acá hago una digresión, cuando venían los yanquis y venían los europeos a ver el fenómeno en la Argentina en el 2001, que estábamos quebrados, y los piquetes, y las esquinas tomadas, y las asambleas populares. Yo les decía, tienen que aprender, porque esto les va a llegar a ustedes, y le llegó. Y así mismo digo ahora, aprendamos del Paraguay. Esto no es cuestión de resistir desde el discurso, desde llamar a la empatía generando escándalo, suponiendo que el escándalo que generás va a modificar la voluntad del opresor. No. Ellos tienen un plan y un proyecto. Y lo están ejecutando impecablemente con una eficiencia tecnológica que no tiene contradicción porque no hay contradicción ideológica. Hay eficiencia y cumplimiento del objetivo. Aprendamos. Y antes de empezar con las noticias del Paraguay, un abrazo solidario a, a los miles a los miles de paraguayos que están sufriendo las inundaciones. Eh gente gente que vive en las riberas, gente que no se esperaba esto, pasar las fiestas Con, con los colchones mojados, es, es un desastre, no tienen ropa. Eh, bueno, los que pasaron una inundación saben de qué estamos hablando, pero esto se prolonga porque el río tarda muchísimo en volver, de volver a su cauce. Y son miles y miles de seres humanos y de personas que la están pasando realmente muy mal y también nos va a pasar del lado argentino porque esta inundación también está llegando ya entre ríos, está llegando a Formosa. Así que bueno, no nos olvidemos, ¿eh? En estas fiestas hay gente que la está pasando muy mal. Y hay otra gente que la pasa re mal, pero encima lucha y se revela. Entonces así. Las movilizaciones se dan en un contexto de enorme deuda social. El movimiento social de Paraguay vive en estos momentos su día sus días de huelga general contra las políticas económicas y represivas del gobierno de Horacio Cartes. Se trata de la segunda huelga general contra el proyecto del nuevo rumbo neoliberal del actual gobierno en medio de una crisis económica de estancamiento en todos los sectores y el abandono estatal a más de 100.000 familias en los barrios ribereños afectadas por la crecida del río Paraguay. Para Blanca Ábalos, docente y referente de la Organización de Trabajadores de Educación o TEP, hubo un 90% de acatamiento de la gente a pesar del amedrentamiento del gobierno y del mal estado de caminos rurales debido a las últimas lluvias. Reflexionó que este tipo de movilizaciones se da cuando no hay respuestas políticas de las autoridades frente a las necesidades de la gente y especialmente con este gobierno cuyo único respuesta sigue siendo la represión. Las imputaciones, las cárceles, las destituciones y los sumarios administrativos. La Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores con ATS Paraguay... ...participó de los piquetes en la capital paraguaya... ...reclamando principalmente en torno a educación y salud... Walter y Brian, voceros de la organización coincidieron en afirmar que este es el peor presidente del país es difícil ser adolescente, mirar el futuro con un gobierno que no escuche que no escuche y que solo pretende reprimir o que da una educación deficiente lo mismo con la salud, dijeron Walter trabaja como Luz Trabotas en la terminal de ómnibus de Asunción y dijo que su familia se enfrentan el desafío de tener ingresos fijos también que una de las reivindicaciones centrales es la de poder acceder a una canasta básica familiar a costo justo los reclamos no tienen que ver solo con sectores populares sino también con toda la gente dijeron la dirigente de la Federación Nacional Campesina Teodolina Villalba calificó de positiva la huelga general y explicó que la gente se movilizó en distintos departamentos del país una vez más la gente expresa su oposición contra las políticas del gobierno de Cartes estas movilizaciones son una necesidad política cada vez cada fin de año agarra al pueblo en la miseria por ejemplo los bañadenses que son reprimidos con única respuesta pues aparte de estar inundados aparte de estar empobrecidos aparte de no tener que comer los cagaron a palo y le metieron bala de goma. a ver aprendamos lo que viene señores. Eh, en docente y analista eh, político Jorge Lara Castro, que formó fue canciller del gobierno de Fernando Lugo, participó de las movilizaciones y se calificó de importante las movilizaciones pues se enmarcan dentro de un contexto de una enorme deuda social, profundas desigualdades, marginalidad y dificultades de que los derechos de la gente sean satisfechos. Esta marcha reivindica la larga lucha histórica del pueblo paraguayo y va creando las bases de sustentación de un proyecto y de un modelo alternativo que responda a las necesidades fundamentales, no solamente de los paraguayos, sino que se inscribe también en las necesidades humanas de la región y los desafíos de la humanidad, reflexionó. Dijo que todavía son más importantes del momento en que se desarrolla también en el país, la se desarrolló la cumbre del Mercosur, con la participación de todos los presidentes de la región y para que vean de qué se trata. Es bueno que los representantes de los gobiernos de la, de la región, más allá de los espacios institucionales, también pueda captar que hay movilizaciones y sentimientos y rebeldías y una aspiración de justicia que debería incluir en la agenda internacional dijo dijo que la huelga recuerda la necesidad de democratización de la ciudad de la ciudadanía paraguaya incluida la propia democracia y así poder cambiar las bases que sustentan este modelo económico y social de concentración, desigualdad y de exclusión social y bueno y para entrar en tema vamos a a mandarle un abrazo solidario quien de quien ahora tenemos un mensajito un mensajito corto que es rubén villalbo uno de los campesinos que está o sea los otros están los otros campesinos están con prisión domicilia, domiciliaria él por esos eh, caprichos eh, culturales que tiene la justicia paraguaya él está riguroso entonces él ya le, le inventaron una causa y en vez de darle prisión domiciliaria le dijeron no pero esto una vez cruzó una tranquera en la localidad de pinndoy así es Seis años le dieron. Rubén no va a estar con su familia. Vamos a escucharlo. La escuela curativa, la escuela, la escuela, la curativa, la ciudadanía nacional, hoy ya ma ba ila ojapua pe la crimenapa ha ayapua pe pero la honda hay enfrentamiento cual enfrentamiento 11 10 11 no hay enfrentamiento pega hay eh masacre lo cual pero ni masacre pero de aparato ese pesivo yahoma oña ore habla entonces e dahai dia enfrentamiento lo cual decimos hae oreja el favor de amula de de ore apukui continuamente entonces pedala se pueda considerar genocidio porque y esto uno de ellos me avisó a campesinos ya se ha avisado ya pido que hay cuatro pero yo me voy a ejecutar para este policía salvaje y todo lo hago yo capaz de que hay ese es el peda que te dice compañero del padre de Fermín Paredes haybeteña Nandiva compañero Fermio ya soberanía eh mi hermano obtuvo asociación criminal ahora va Yo vivo de la asociación criminal, siento que no hay obrero hay obrero de pensar que obrero ya ponía la policía de Pérez, no, ni jamás, nunca, y se va a persona humanista se la humanidad sea cateu sea pisak moya hu sea pisak se clas igual sea indígena sea pisak campesino o obrero estudiantes boya moya no directamente hacia policía sea cateu aiha hamburia hu a de trabajo ndaipui ndo ha hoyken que pea ta ropa peligrosa yi o pues, los mismos de haqua trabajo Ase nunca narialo no mitame na punta y alma la policía ni tampoco se avisando de oscuro ahí pororo toma yakumantean sido siga to achar de no toma malas yania a los y, en general, la gente entendida o o interesa si por cambios de daño me sabe e dato acha eh la ore ha inocente legalmente inocente de hay ore tige wi ore tige wi o una sega cuaco masagen hai ore ore idea ha eh de ha ai basico ore ro pensa bella eso por ore pensagro ya cuando hai ore ro provoca pe ai te ape situacion era y nguahe hago porque ore no acate o eh na haygu ni kutei compañeroni ni ikuagui huruyape momento de güi ha tacitosamente ñaguáhe situación entonces la ore ore ore eche de sovela vuelvo que atomasela rivanía un tendebrende fue a la eh que voy a hacer ha güi na senta ah tacitosamente de vida vida ahí pero la lucha pesante hoy Como decíamos, aprendamos, aprendamos, aprendamos. Él está hablando desde la cárcel de Takumbú. Bueno, espero que los que nacieron en Paraguay, este, por favor, refresquen su guaraní. ¿eh? A ver, un poquitito. Y, y los que no sabemos, Guarani, bueno, más o menos entendemos que lo que él está contando es el relato de cómo fue ese tiroteo, cómo, cómo a él le toca ver de cerca el primer tiro que le pega en el cuello al comisario Lobera, que, que el fuego fue fuego cruzado de armamento con armas de asalto, que, que el helicóptero sobrevoló todo el tiempo el, el lugar de la acción, que... Que, que, ellos, que ellos estaban con las chicas con, con sus mujeres y, la, y las islas y sus madres con los bebés en brazos y que ellos no eran un, ellos, ellos jamás en la vida dice rubén a mí me apuntaron con un arma esta fue la primera vez que le pasó una cosa así esta gente es víctima pero resiste y desde adentro de la cárcel los encausados y los prisioneros de todos los penales de paraguay Están también con la huelga general porque saben que sus familias están luchando para poder comer en esta Navidad. Para que ya no les peguen. Eso están pidiendo. Y a pesar de que les pegan y los matan, como ahora vamos a escuchar, siguen resistiendo. Tienen el cuero duro. Y bueno, y vamos a hablar de la huelga general y para que tengamos una muestra cómo se organizó esto. En esta huelga general y también paro cívico se exige la libertad de todos los presos y presa de todas las presas y presos políticos, incluido por supuesto el compañero Rubén Villalba, procesado del montaje judicial de Curuguaití. No nos olvidemos también de otra mujer que está en estos momentos eh, digamos hace un año que no se sabe nada de ella, que es Carmen Villalba. Que, afronta, o sea, que ya tiene una condena de 35 años a quien este, estando ella en cárcel y por ser rebelde le mataron al hijo en el campo que no le permitieron ir al velorio de su hijito y que por rebelde en este momento está sufriendo una prisión tan rigurosa tan rigurosa que, que ni siquiera se la deja ver yo le pido especialmente a País Oliva. Que, que a ver si vea, que vea por ella. No puede ser que, que no se sepa nada. La tienen encerrada en el Buen Pastor, donde estaba eh, Moria Kazán. Y eh, no puede ser que no se sepa nada. La tienen bajo prisión rigurosísima. Eh, insisto, País Oliva, por favor. Y bueno, y vamos con la parte de la organización. Esto fue así. ¿Cómo se organizó esto? Este lunes y martes se dice no vayas a trabajar. Encontrate con tus vecinos, compañeros de trabajo o estudio, movilizate y participá de la huelga general y paro cívico. ¿Por qué lo hacemos? Por reajuste salarial baja del precio del pasaje asistencia integral a los inundados libertad a las presas y presos políticos, reposición de los choferes de la línea 49 libertad sindical educación y salud gratuita de calidad de vivienda digna y no al cobro del doble peaje no más agrotóxicos, impuesto a la soja, jubilación digna reforma agraria integral fuera cartes ¿Cómo se organizó esto? En la ciudad de Asunt ...y en el Departamento Central... ...hubo cortes en Félix Bogado... ...y General Santos... ...Acceso Sur... ...Guarambaré... ...Villeta... Eusebio Ayala y Calle Última, Autopista, Avenida del Chaco y Madame Lynch, Mariscal López, Frente a la Una, Paso Niandellara, Ruta 3, Avenida Artigas, Frente al Botánico, Cabecera del Puente Remanso, Mariscal Estigarribia, Frente a la Una, Félix Bogado y Japón, M Cuatro Mojones, Petirós Mercado 4, Ruta San Bernardino, en luque en Puerto Falcón, Pasaje Ipacaraí Ruta 3 en El Limpio, Transchaco, Rotonda, Municipalidad de Lambaref, frente al aeropuerto Silvio Petirossi, frente a la Casa de Gobierno, frente a la, a la Residencia Presidencial Maburichá Rogá, frente al Ministerio de Economía en 15 de agosto y General Díaz. En el interior, en Orqueta, cruce Liberación en San Pedro, en Rotonda, Curuguaytica, Nindeyú, Toro Blanco, Caguazú, cruce Monbocatí en Guairá, Santa Rosa en Misiones, Coronel Bogado, Itapuá, San Juan, Caazapá, cruce Nueva Londres, Caguazú, Rotonda Ñumí, Mingá Porá, Alto Paraná Santa Rosa, San Pedro Lima, San Pedro, Yací, Cañil Canindeyú y Minga, Huazú Alto Paraná. Esto funcionó fue así, fue organizadísimo toda la gente en la calle rodeados de policías en lo que hace al departamento central y en Asunción este en realidad muchos policías mostraban simpatía porque ellos también son tan víctimas como son víctimas, como es víctima el pueblo porque ellos forman parte del pueblo dice un pueblo que también está disminuido salarialmente y que no tiene oportunidad de eh, reivindicación salvo esta de mostrar simpatía con los marchantes y con los protestantes así que bueno este y hablando de la policía vamos a ver qué dicen los, los mexicanos de, del grupo este Molotov sobre la policía Te meto en candela, prende la vela para la pelea cuando crees que tu gana si o mato a quien sea, Cypress Hill son asesino Caminando por la calle siempre peligroso. Ah, siempre peligroso. Corriendo en el pleito mueren los mocosos. Ah, mueren los mocosos. Caminando por la calle siempre peligroso. Ah, siempre peligroso. Ah, ah, Corriendo en el pleito mueren los mocosos. Ah, mueren los mocosos. Mi nombre es Emperro. Uh, cuando ladro no hay problema cuando empiezo te desmadro. Si soy Cubichisoso y si tengo mis Que tú le que le ven pa ca yo te la quito la mando pa San Juan encuentra la en Puerto Rico de jodo chico nada suave como rico soy el pingu tremendo peligroso tipo cuidado con mis cañones me roncan los cojones dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones empuja los botones hasta que tú las pones mis palabras son el humo que te rompen los pulmones hace de qué ola qué se dice qué se cuenta vete compra el disco porque ahora está a la vez. Desde y dice así. Familiares del de Lavatido desmienten vínculo con el EPP. Familiares del abatido a tiros el viernes por la fuerza de tarea conjunta en Cusuzú de Hierro desmienten que el hombre Julián Ojeda Espínola de 49 años pertenezca al grupo criminal y anuncian que recurrirán a la justicia. Basilio Ojeda, hermano del fallecido, destacó que pese a la pobreza en que vive su hermano, jamás tuvo nada que ver con el grupo armado. "No sé de dónde sacaron que tenía arma y rama y ropa camuflada, le habrán plantado", señaló a Cotó, que recurrirá a la justicia, a la Comisión de Derechos Humanos, porque lo mataron sin razón, al padre de nueve hijos, varios aún pequeños. Comenzaremos con la denuncia en la Fiscalía de La Orqueta. Así se juega en Paraguay, hermanos. Este este este este hombre era un campesino que, te, que, que salía a buscar algo, algún bicho para comer en el monte, para darle de comer a toda su familia, nueve hijos y ellos dos y tuvo eh, la desgracia o no de cruzarse con estos animales de las fuerzas de tarea conjunta, que donde ven un pobre le tiran, porque parece ser que cuando chupan caña les agarra por practicar el deporte de cazar pobres, bueno y así fue entonces pobre este vaya vaya nuestra solidaridad con esta pobre familia, que va a estar todavía más en, en una mayor desgracia en esta Navidad. Y País Oliva dice, pobre, se fue a pasar una, unas vacaciones bien merecidas él es muy mayor, necesita recuperar un poquito de energía, volvió a su España a su España natal y desde allá eh, manda felicidad y esperanza, hace extensivas inclusive a, lo, a la gente que no conoce, también aquellos que piensan muy distinto, con los que me es difícil dialogar y caminar juntos. Mi deseo es comenzar ya ahora una relación de hermandad humana por encima y a pesar de todas las diferencias que tengamos, estamos en tiempos difíciles difíciles que los están llevando hacia donde no queremos, los amos del mundo y su sucursal de los amos del Paraguay nos tienen dominados y empobrecidos en estos días de la Navidad invito a todos a abrirse a una causa de amor haciéndolo nos encontraremos con todos aquellos no creyentes que luchan por lo mismo formemos un frente común para construir una sociedad más justa en la casa común que es la naturaleza y nuestro planeta y en el 2016 vivamos todo esto en compromisos concretos derogación de la ley militar de Concepción rechazo a la ley ap titulación de tierras y defensa costera de los bañados, cárcel para los gobernantes corruptos, reforma agraria integral, condena a Monsanto, exclusión de narcotraficantes en el gobierno, nulidad del juicio a los inocentes campesinos de la masacre de Curuguaytí, libertad sindical, educación de calidad y bueno, Y eso eso es uno de los deseos que manda este País Oliva. Y volviendo a la Argentina decimos así resistiendo a la contraofensiva liberal comunicado de prensa de las abuelas de plaza de mayo repudio repudio por la represión de los, a los trabajadores de cresta roja. Los organismos de derechos humanos abajo firmantes manifestamos nuestro más enérgico repudio a la brutal represión desatada por personal de Gendarmería Nacional en la que resultaron heridos unos 15 trabajadores de la compañía Cresta Roja que reclamaban en la autopista Richiri por el pago de salarios atrasados. Entre los manifestantes agredidos se encontraban familias, mujeres y niños además de trabajadores de prensa que estaban en el lugar para cubrir los hechos. La represión se desató durante el día, luego de que anoche... De, de, de, de... Perdón, luego de que la noche anterior los trabajadores habían llegado a un acuerdo con el secretario de Seguridad, Bursaco, con el objetivo de dejar libres dos carriles para la circulación vehicular. Los agentes utilizaron palos y balas de goma, en lo que marca un claro retroceso en cuanto a los derechos que todos los argentinos adquirimos en esta en esta última década respecto a la no represión de la protesta social. Nos preocupa además que este gobierno, en nombre del diálogo, del consenso y la alegría, no respete los protocolos de actuación de las fuerzas y el legítimo derecho de los trabajadores de reclamar frente a una empresa que no liquida los sueldos en tiempo y forma. Los organismos de derechos humanos no podemos evitar reaccionar, relacionar estas formas de resolución violenta del conflicto con las medidas económicas que ha venido tomando el gobierno del ingeniero Macri, en lo que aparenta ser un cambio de rumbo brutal en lo que hace a la redistribución de la riqueza, el plan económico que estamos empezando a conocer deja entrever una transferencia de ganancias hacia los sectores concentrados que históricamente se enriquecieron en nuestro país en nuestro país a costa de los salarios de nuestros trabajadores frente a esta transferencia de recursos no podemos permitir que se reprima el legítimo derecho de los trabajadores de manifestarse. Es por esto que los organismos de derechos humanos abajo firmantes nos solidarizamos con las 5.000 familias de Cresta Roja y su justo reclamo de pasar las fiestas habiendo cobrado sus sueldos y con la garantía de no quedar en la calle y exigimos al gobierno que no vuelva a aplicar políticas de represión que tantas vidas le costaron al pueblo argentino. Esto lo firma Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, abuelas de Plaza de Mayo familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas e hijos capital, más un montón más que, que se juntaron y una campaña muy, muy interesante con pedido de difusión de parte del CELS, y a ver Porque está bueno hablar, hablar de la reivindicación de los derechos humanos, de los vulnerables, pero acá hay una ocasión de hacer algo concreto. Y esto es así, Red Voluntaria de Acompañamiento a las Madres de Plaza de Mayo. Las y los invitamos a sumarse a esta iniciativa que propone acompañar a las madres en distintas actividades, conversar, dar un paseo o realizar cualquier actividad que sea de mutuo interés. La mayoría de las madres son mayores y pasan mucho tiempo solas. Por eso, convocamos a acompañarlos como un modo de retribuirles su lucha por una sociedad más justa. Si querés vincularte, escribinos adjuntando tu currículum y unas líneas sobre tu interés en participar a cpadovani.com punto, ar. repito sepadovani@sels.or.ar y en el asunto ponemos acompañamiento madres. Y bueno, y también el agradecimiento de difundir y compartir esta información para todos los que lo escuchen. Este creo que creo que es un creo que es una creo que es una forma de salir de del discurso y pasar a la práctica. Y bueno, y me parece una de dos o que nos vamos o que escuchamos a Steve Irwin hacemos? ¿Qué hacemos? do some New Blood. New Blood with the blues. I'm talking with the young man that plays the guitar, the New Blood. Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Quint? Stevie! All right, all right. The first time I ever heard this song, and the last time I ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King. Thank you very much. We're going to do our best on this. Come around. One, two, three. Bueno, bueno, no importa, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Steve Ray Wogan, Albert King, les puedo asegurar que es copado. Bueno, chicos, chicas, chicas, chicos, gracias, gracias, gracias a la retaguardia, que tengamos unas buenas fiestas, que tengamos un buen año de lucha, tengamos el espíritu alto, el cuero forjado en las luchas y con mucha alegría vamos hacia el triunfo. Felices Navidades, esto es Paraguay Vive y nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau. a hambre y desnudes. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien Es que quiero guardar poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás.